La temperatura en la calle era de algo más de 30 grados A pesar de que era las 2 de la madrugada La temperatura dentro de la habitación sería De unos 5 grados más Todo estaba cerrado y no corría el aire desde hacía dos días Él estaba en la cama, inmóvil Tapado con una manta hasta el cuello Con la cabeza apoyada en una almohada empapada de sudor Mirando al techo Esperando Tuvo la sensación de que la lámpara se movía, que giraba. Cerró los ojos. Le dolían los ojos. Le dolía todo el cuerpo. Y a pesar de estar sudando, tenía frío. Al cabo de un rato metió la mano por el cuello del pijama y despegó de la axila el termómetro. Lo miró apuntando a la lámpara y vio que casi llegaba a los cuarenta. Pensó, no puedo quedarme aquí. He de hacer algo. Se levantó. Le temblaba las rodillas. Buscó la ropa y se vistió. No tenía casi fuerzas, los pantalones pesaban muchísimo más de lo normal. Tuvo que apurar el último agujero del cinturón y aun así le bailaba el pantalón. Buscó la chaqueta, tenía frío. Un pañuelo para secarse el sudor de la frente, cogió las llaves, la cartera, la receta y salió de casa. ...dejando las escaleras se tenía que agarrar a la barandilla. Estuvo a punto de perder el equilibrio en varias ocasiones. la calle estuvo esperando hasta que entre la maraña de luces rojas verdes de señales de faros creyó ver un taxi que se acercaba levantó el brazo y lo hizo parar estaba mareado y la calle se movía como en un terremoto tomó aire abrió la puerta y se metió en el taxi vio que en el asiento del copiloto había un hombre pensó que el taxi estaba ocupado y tardó en reaccionar pensó que se había confundido e intentó salir del coche el taxista le dijo no, no se preocupe, está libre el copiloto se giró y le sonrió pudo ver que llevaba en las manos una libreta y un lápiz pensaba que estaba ocupado, dijo no, no, está libre volvió a repetir el taxista «Estoy buscando una farmacia de guardia. No sé dónde usted siga adelante y cuando vea una, pare». El copiloto apuntó algo en la libreta. El taxi reanudó la marcha en busca de una farmacia. «Creo que sé dónde hay una que abre las 24 horas. No está muy lejos», dijo el taxista. «Si es que no la han cerrado. ¿Sabe que están cerrando las farmacias?», preguntó el taxista. «No, no lo sabía», respondió él. «Sí, por lo del G8». «No lo sabía», volvió a responder él. Miró por la ventanilla y vio como las luces de otros coches dibujaban estelas brillantes. El aire que venía de la ventanilla del copiloto le daba en la cara. Tenía frío y se tapó con la chaqueta. «Perdone», dijo al copiloto, «¿puedo subir la ventanilla?». Es que me da el aire en la cara y tengo frío Tiene frío, dice Dijo el copiloto dirigiéndose el taxista No sabe nada Y volvió a apuntar en su libreta Perdone, volvió a repetir él Estoy enfermo y me está dando el aire a la cara Estoy pidiendo que me suba la ventanilla un poco, por favor Solo un poco El taxista intervino Sube la ventanilla, anda el otro hombre respondió No pienso subirla ¿Te has fijado en lo que lleva? Lleva un atún El taxista le miró por el retrovisor Se giró después y le miró las manos No creo que lleve un atún ¿Lleva un atún usted, caballero? Si lleva un atún tendrá que bajarse del coche Él le enseñó las manos y dijo No llevo nada dio la vuelta a los bolsillos de su chaqueta y dijo «¿Lo ve? Solo quiero encontrar una farmacia». «Estamos buscando una farmacia, no se preocupe», contestó el taxista. «Pero si usted entra en un taxi a las 3 de la mañana y quiere que le lleven a una farmacia, lo lógico es pensar que puede llevar un atún». «Puede ser, no lo sé», contestó él. «Pues ya se lo digo yo», sentenció el taxista. Cada vez tenía más frío. Solo sé que se me agrieta la piel de los codos, dijo. Durante unos segundos hubo un silencio. ¿Ha cerrado bien la puerta? Preguntó el copiloto. Él miró la puerta. Creo que sí. Estiró del agarrador. No la de aquí, no, dijo el copiloto La de su casa La de mi casa Pensaba él en voz alta Sí, la de su casa Dijo el copiloto No lo sé, dijo pensativo él No lo sé, ahora que lo dice Puede que no la haya cerrado bien Estuvo unos instantes intentando recordar Puede dar la vuelta, quiero asegurarme de que haya cerrado bien Le dijo al taxista Ahora no puede ser, estamos casi llegando, le contestó Pero es que no sé si está abierta Tenemos que volver, insistió él Tendríamos que asesinar al Papa de Roma Para volver, ¿no se da cuenta? Le contestó tajante el copiloto Sí, ya lo sé, pero Él se quedó sin palabras Tendría que tomarse un zumo de naranja Con miel, eso va muy bien Dijo el taxista Falta mucho, preguntó él «No, casi ya estamos llegando», respondió el taxista. «Cuando lleguemos, avíseme si al entrar arrastro los pies». «No quiero arrastrar los pies, ¿me entiende?», dijo él. Miró por la ventanilla y vio un hombre con una escopeta en un paso de peatones, esperando a que cambiase el semáforo. «No se preocupe», dijo el taxista. «Le avisaremos si arrastra los pies». —¿Por qué no quiere arrastrar los pies? —preguntó el copiloto. —Oiga, ¿quién es usted? —dijo él, alterado. —¿Quién es este hombre? —preguntó el taxista. —Este hombre lleva toda la noche haciéndome la vida imposible. —¿Qué tiene usted contra mí? —le preguntó directamente. —No se preocupe, ya lo sabrá. De momento escribo todo lo que usted dice —le contestó aquel hombre. —¿Por qué iba a llevar un atún, eh? ¿Es que tengo pinta de llevar un atún? Nada más entrar es lo primero que ha dicho usted. No tiene derecho a juzgarme. No sabe quién soy. ¿Por qué tendría que llevar un atún? El taxista paró el coche. Ya hemos llegado, dijo. Él miró por la ventanilla y vio la farmacia. Espérenme aquí, dijo. Ahora vuelvo.